que usó rastas y barba Prejugando mala hazaña con su escala de valor de artesana condición de dar alegre batallas de tu mensaje grabados en la piel de mis hermanos yo, yo que creo en la igualdad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 Tumban las balas, nos hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo los tiros, ya es una cacería. ¿Y qué le voy a hacerse si a mí? Me atrapa ya de mi sel no sé dónde me llevaró la mini tras su descargo dice que todo es normal que la justicia va igual mientras se lava la mano Corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con tantos falsos, dicen que no estoy allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado.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 cada texto, en cada oración De corazón a corazón Luchadora A luchadora Siempre aquí ahora Nunca más callar la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 del mismo pueblo que haces desaparecer El enemigo es uno, el capital Los medios de producción hechos para esclavizar ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes Llorando vidas de actos impunes Gritando fuerte entre multitudes La educación negada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 Necesitan represión, necesitan de esta guerra Necesitan sumisión y que la gente se pierda Hay mucho que hablar Acá existe un grito, un delito de Estado Lo cubren los mismos que lo han perpetuado La gente pregunta, ¿dónde está Santiago? Son nuestro lo muerto lo llanto llantos, los restos Pero sigue vivo nuestro manifiesto El fuego que irrumpe en cualquier momento Los palos, las vendas, te venden un cuento La TV, basura, otro gran invento Nosotros bebemos velas, ellos disparan balas Aquí en Buenos los aires de en Guatemala, nosotros prendemos velas hechizos y faramalas. Nosotros prendemos velas hechizos y faramalas. Aquí en Buenos Aires allí en Guatemala, nosotros prendemos velas hechizos y faramalas. El cantor debe ser libre, de desarrollar su esencia. Esencia.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 cantor aquí en Buenos Aires en Guatemala ¿Estás escuchando según la otra oreja?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 el castigo de ver la indiferencia de sujo Como heredar espalda maldiciéndose Por la tierra, por la tierra, pareda, ¿de qué te sirve tanta guita si te quedas sin a nos arriba, Argentina y América Latina Frenemos el saqueo que envenene y contamina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 que en tu cerebro en medio de la legislatura que nacen tu cerebro esa que llena de leche chata la bata de tu deseo esa que llena de leche chata la bata de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 Wait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 Estás el que habla de progreso Si querés meter a los menores presos Brindarle ayuda al barrio no te interesa Mucho patrullero, nada en la cabeza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 Dolor de no verte, el que viene cada tanto a verme Me faltan amigas, y la única que me queda se divierte Sola con la fiebre, de un sábado a la noche muy caliente Yo cuido mi casa, no me queda otra Y no sé decirte que qué vuelve, ya no la moleste No entres, se el mensaje si no atiende No quiere o no puede, no tiene por qué contestarte Dame algo que valga y te canto las 20, 30 Contando decenas voy llegando a las 40 Es que no se dan cuenta, es que hay algo fuerte dando vuelta Botarán es y a la cuando estemos de vuelta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 De vida en esos ojos, hermosa guerrera, ¡vamos a luchar! Traba, torta, puta, negras, afrodescendientes Nos organizamos, queremos hacerle frente A esa miserable forma de pasar los días y si no quieren y a su misa les daremos rebeldía Nos mueve el desearbo, conjúgalo como quieras No hay con qué parar toda esta furia abortera No vas a estar sola, ven y te con la manada Para no que aún no salen de la casa Luamo porque no val a gan Unadas en las caixes en la plaza y en las camas Luchamo porque no va ganar Utas en las caixes en la casa y en las camas Que porque no va gana Unadas en las caixes en la plaza y en las camas Luamo porque no va ganar Unadas en las calles, en la casa y en las camas. A la, la otra oreja aguante chimba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 Juntas en las calles en la plaza y en las camas luchamos porque no da la gana juntas en las calles en la plaza y en las camas luchamos porque no la gana juntas en las calles en la plaza y en las camas y por último queremos hacer send la tierra para eso estamos la gorda mar con nosotras, otra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 a quererte desde la histórica altura con el sol de tu bravura le puso seco a deja